y eh, en el 74 un día como hoy la tiempleada asesinaba al, al negro al nerito atilio lópez y un 16 de septiembre del 76 la, la trágica noche de los lápices no se producía este que tan tan caro nos pega a nosotros por el hecho de que haya sucedido en la ciudad de La Plata pero bueno estamos ahí siempre eh, a punta de lo que sea eh, con la palabra con lo que venga en su momento este, presto para para defender este gobierno eh, que más que nunca hay que bancarlo lo que sí queda claro es que Con esas cosas que te decía es que que la, la derecha la derecha no es azar, la derecha no es un azar. Ni es un juego. Dale. Te mando un abrazo. lo que dice Artemio López. Argentina fuga más de lo que produce, por eso hay el equivalente a un PBI en cuentas offshore. Recomendamos ingresar a Sindical Federal www.sindicalfederal.com.ar con el objetivo de enterarse de lo que sucede, el movimiento obrero desde adentro. Todo el debate nacional en www.laseñalmedios.com.ar también, el panorama internacional. Y y el conjunto de las realizaciones de la gráfica en www.radiográfica.or.ar. Y ahora les digo lo que se sortea, levantamos la cortina y venimos. Son triste tra la gente que me está pasando Para nostalgia de ...estos son ochentos... ...sumios voltos... ...un sueño en radiográfica.org.ar y hacé clic... ...en radiográfica te necesita, sumate... puedes aportar desde 150 pesos... ...para acceder a regalos de la economía popular... ...esta semana radiográfica sortea a la comunidad... ...una porción de canelones con panitos... ...del barco operativo Lo de Néstor... ...dos litros de cerveza artesanal Tan Selmo... ...un libro a elección... ...de editorial sicus si sos parte de la comunidad envía un mensaje al 11 50 12 35 89 hasta este viernes 18 de septiembre 10 de descuento para oyentes de radiográfica restaurant barco operativo lo de néstor ...hacé tu pedido al 43 4 dos 7 cinco ocho88 y al 11 22 25 55 70 tanselmo cervecería puedes entrar por la web Y SICUS, libros para la integración. Gracias a todos ellos, gracias a la Federación Gráfica Bonaerense, a la Corriente Federal de Trabajadores y a la Unión de Músicos Independientes. Periodismo Violento. El libro de Gabriel Fernández. Toda la polémica sobre los medios. Una edición de SICUS. Pedilo en las librerías o en www.sicus.org.ar Periodismo Violento. Violento. Ediciones Al Arco, primera editorial argentina e independiente de literatura deportiva del país. www.edicionesalarco.com.ar ¡Gracias!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 17 años de periodicidad ininterrumpida en la zona sur de Buenos Aires. La buena lectura ilumina. Sistema previsional argentino: mitos y verdades de Sergio Lescano y Elena Midhans. Los autores desarrollan un análisis exhaustivo de candente actualidad comparándolo con el de otros países y destacan la excelencia del sistema argentino. Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración SICUS.org.ar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 Aquí Alberto Ortiz, hablando de Artemio, nos eh, impone de la nota de Artemio en perfil, ¿no? El golpe institucional está en marcha y señala, como sucedió con Lugo en Paraguay, con Dilma en Brasil y Morales en Bolivia, el golpe palaciego está a la orden del día. Bien, bueno, ustedes conocen nuestra posición sobre la consolidación de la institucionalidad en la Argentina, la densidad ¿eh? de los movimientos populares y las dificultades para simplemente dar vuelta a la situación con una movida. Eh, de todos modos, tomamos muy, muy en cuenta lo que dice el querido Artemio, nuestro compañero, ¿Mm? leemos con atención lo que nos envía Alberto, pero ratificamos, en cierto modo, lo charlado en el último tramo del diálogo con Julio Fernández Baraybar ayer. Dice Alberto Ortiz, 1955, llamamos por la enésima vez, esperemos se sienten las bases. ¿Eh? Sí, señor. Eh, Miguel Barrios nada más ni nada menos, este gran pensador argentino, dice, me dice el estatuto legal del coloniaje como lo llamó jaureche a su libro el plan PREVIS, estatuto legal del coloniaje, y sí, para eso fue sin duda la discusión que siempre se plantea en este tramo y que estaba deslizada hace un ratito en el aire, es si debería haber aunado esfuerzos para evitar ...el golpe de Estado, si hubiera posible evitarlo... ...si en vez de partir rumbo al exilio... ...lo que correspondía era entregar las armas a los trabajadores... ¿no? ...articular los sectores leales de las Fuerzas Armadas... ...y trabajar en esa dirección para ahorrar 18 años... ...claro, eso se puede saber 18 años después... ...pero no antes... ...la observación de Juan Domingo Perón sobre la sangre y el tiempo, deja clara su posición, eh, evidencia una tendencia a eh, pelear solamente cuando las perspectivas de, de sangre interior son menores y no pueden llegar a cautivar a millones de personas en una contienda fratricida. Esa es la filosofía aplicada para tomarlo en cuenta y el debate continúa. Seguimos escuchando a los amigos que se comunican al 11-50-12-35-89. Gabriel, querido este compañeros, eh, ¿qué es el 55? este El 55 primero hay que entender lo que es lo previo, ¿no? Lo que arrancó el 4 de junio del 43, que fue una alianza entre el ejército argentino y el movimiento obrero con el apoyo de, de muchos sectores patrióticos que venían del socialismo de griegollenismo este del nacionalismo revolucionario y esa alianza que eh, permitió la estructuración de una nueva nación fue derrocado por el por un golpe liberal masónico pro inglés en el año 55 eh, donde confluyeron todos los partidos políticos desde el momento, desde el Partido Socialista, el Partido Radical, el Partido Comunista, este el Partido este, Demócrata Cristiano, con este, los sectores más reaccionarios de la Marina y de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos, fundamentalmente de Inglaterra, pues fue un, eh, un, un golpe pro-inglés, porque Inglaterra ha sido duramente lastimada en sus intereses hacia el interior de la, de la Argentina. este Y lo que yo quisiera, yo lo que a veces me pregunto, lo que quisiera reflexionar es, ¿por qué este 16 de septiembre eh, generalmente es una efeméride, una conmemoración acotada? Este, y, no, y sin este poner en, en, en comparación con el 24 de marzo, yo creo que es mucho más este, dramático para la historia argentina el, el 16 de septiembre que este el, el 24 de marzo del 76 es más dramático en el sentido de que Argentina tenía un rumbo fuerte y claro este, puesto en, en, en avance hacia un modelo es, absolutamente novedoso como era el, este, el, el, el, la comunidad organizada había una revolución nacional que partía desde los propios eh, las la, la, la propias necesidades y la propia constitución este cultural y espiritual del pueblo este, que había herido a, a, a la alianza imperialista como nunca antes, y que esto no se volvió a repetir en esos términos. Y entonces me, me cabe esta, esta reflexión, porque después hemos sufrido una profunda deshistorización de los procesos históricos y revolucionarios de la Argentina, porque a partir de del año 83 se empezó a, a, a relatar una historia edulcorada, donde... Algunas efem efemérides que fueron muy dolorosas también para el pueblo argentino y muy fuertes, pasaron a tener una relevancia superior que este hecho que fue el, el, la piedra de toque, el, el punto clave, el punto neural de la decadencia que después viene sufriendo el pueblo argentino desde entonces, más allá de mejora, mejoramientos circunstanciales o, o acotados como fue el propio peronismo en 73-76 o luego Néstor Kirchner, este, pero esa disestorización hizo de que numerosos sectores de la política este, de jóvenes que se, que se acercaron a la política, empezaron a, a, a, a arribar o a sumarse al movimiento desde este, una, ese, un nuevo relato que se hizo y que oscurece un poco esta historia tan tremenda que vio el pueblo argentino, es decir, con hechos este que nunca va a soler repetir, que fue un bombardeo en la Plaza de Mayo, este una persecución ideológica tenaz y feroz, sobre todo a los sectores del movimiento obrero, porque en el año 76 que sería su continuación, porque uno nunca podría entender el 76 y el 55 y el 76 en la en, en, en el sistema educativo argentino parece un se cuenta como un hecho este extraordinario como si no tuviera un correlato con el 55 eh, ese es esa, esa desaterización que estaba diciendo hace un rato es un tema que el movimiento tiene que empezarse a hacerse cargo para poder este